Pablo Bertolini, te saluda, Tita. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, ¿cómo estás, eh, Tita, dentro de lo que es esta realidad eh, modificada totalmente que nos toca vivir este año? Bueno, y llevándola, me imagino que como todos con sus momentos eh, más complicados <ríe> y sus momentos de gloria, está eh, bastante acostumbrada a estar adentro, eh, Y bueno, y transitando este momento difícil que estamos pasando los músicos y las músicas eh, con esta con esta cuarentena, ¿no? Muy complejo, ¿no? Lo de muchas compañeras y compañeros digo porque eh, para parar la olla todos los días, este, no todos las, los músicos ni las músicas viven de la misma manera. Este, son momentos muy complejos para muchos compañeros y compañeras tuyas. Mientras eh, Tita Print sigue laburando. En cuarentena sigo trabajando en las cosas que voy pudiendo por suerte eh, cuando empezó la cuarentena yo tenía un disco ya casi terminado ya en los últimos me faltaba el último proceso que era el mastering así que por suerte estoy pudiendo trabajar en, en ir sacando singles del disco que van saliendo cada tres semanas ya salió uno que lo grabé con Juli Lazo una cantante de tango maravillosa Muy, eh, grosa, muy grosa, muy grosa. Muy grosa, Juli, una persona hermosa también, así que grabar con ella fue un, una experiencia hermosa. Y, y bueno, entonces estoy trabajando presentando el disco, que es un montón de trabajo eh, en redes, digamos. Eh, y también estoy trabajando un poco en un proyecto para poder hacer una presentación del disco eh, respetando la distancia social, digamos, poder hacer un en vivo que, que no sea por streaming. Algo bien, bien en vivo que se pueda volver a hablar de un escenario y de un público presente, Tita. La verdad es que este, a esta altura parece... Demencial, hablar de algo que ayer nomás era tan corriente y tan común. Estás, estabas hablando del lanzamiento de Mentira, ¿y cuántos temas más le faltan al disco o ya está para, para pues, se puede decir, acá está el disco completo, Tita? Para que sepa la audiencia, te pregunto. No, al momento solamente salió Mentira, en breve va a salir un tema nuevo que se llama Pim Pum Pam, y van a ir saliendo de a uno más o menos cada tres semanas. Bien. Eh, Así que, bueno, el, el disco viene así medio en cuenta gotas. Y ahí lo estoy compartiendo en nuestra fanpage de Radio Kermés, al disco desde la fanpage de Tita. Este, el, el, tiene un videíto y todo. Buena producción, ¿eh? Sí, la verdad que me quedé eh, muy feliz con la producción que pudimos armar con Julia a distancia. Julia está en, en el Monte Salteño <risa> y yo estoy en Capital Federal, Así que a distancia pudimos armar, eh, cada una filmando en sus casas, eh, un, un video que, que bueno tiene hasta efectos especiales caseros. Claro, claro. Este, bueno, el, la, la idea es que esta situación nos, eh, nos, pro, nos, nos posibilita una especie de laboratorio para la vida de cada una, de cada uno, Tita. Y esto es formidable, digo, porque a muchas personas les, les están brotando, les están saliendo cosas que son una maravilla, que son de lujo, y esto que hicieron con Juli Lazo, bueno, también muy bueno. Estamos festejándote Tita, porque eh, te tenemos, eh, en, no te tenemos en una naquel, te tenemos permanentemente ahí en, en la disquetera, digamos, en nuestra batea Ay, bueno, de, de, de todos los días. Este, y bueno, yo no, no, me, no me esperaba, viste, hoy, hoy por hoy estar hablando desde una humilde señal de la pampa con la grosa tita print. Che, <risa> sí, pero ¿dónde te imaginás ese regreso a un escenario y con público? Bueno. Con público le pongo p minúsculas para, viste, que no se vean muchas personas apiladas. ¿Dónde? Bueno, en principio, mira, en principio estoy trabajando en un proyecto que obviamente tiene que ir... Eh... De, mano de, de la mano de Cultura de Nación, porque si no, para una humilde música como soy, es imposible llevar adelante, pero bueno, es un proyecto que eh, tiene como, como finalidad el poder hacer un vivo manteniendo la, la distancia social. Así que en eso estoy trabajando, con una idea bastante visual. Ya en el, en el show anterior que decíamos, en el de Gladiadora, eh, la idea era bastante performática, por ahí salirse un poco de, del común denominador de las bandas de cumbia donde eh, los temas son más eh, pensados para que la gente pueda bailar eh, y por ahí no tanto mirar y el show de gladiadoras se tiró más a lo performático, en donde cada canción vamos contando con las bailarinas eh, y con la puesta en escena que un poco contando la historia desde, otros, eh, en, desde otras perspectivas artísticas y no solamente desde la música. Así que ahora que me encontré con esta situación eh, tan desesperante, la verdad, eh, pensé en, en duplicar, redoblar la apuesta y reforzar más aún lo performático, eh, más en el sentido de las artes visuales, pensando en que... Ahora el streaming es una posibilidad, entonces eh, poder tener un show pensado en, eh, más en lo visual que en lo corporal, ¿no? que por ahí la cumbia que invita a tanto a bailar eh, propone escenarios en donde la gente está amuchada, bailando, eh, codo con codo. Y claro. bueno, es, esa realidad es una realidad que ahora es muy lejana, entonces por eso estoy pensando en una manera de de que el show pase más por lo visual y no tanto por lo, por lo corporal. Hablas del sonido, hablas de lo que se pueda llegar a ver en ese show, pero además, Tita, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se puede llegar a, a vislumbrar desde ahora, que no tenés todos los temas terminados? ¿Qué vamos a sentir en el pulso de este disco que, que vas a lograr en algunos días, en algún, en algún tiempo por venir? ¿Qué, qué, cuál, bueno, cuál sentís que es el pulso? Digo porque este letras e intencionalidades, todo un bagaje de miradas, eh, de los tiempos que corren, digo el pulso del feminismo, digo tantas cosas, ¿no? Este, sin querer poner palabras en tu boca, ¿cómo lo percibís vos? ¿Qué es lo que vamos a sentir? Bueno, el disco en principio, entero, se llama ser dama no es gratis. Eh, es un concepto que a mí me gustó mucho, lo usó Luciana Pecker para referirse a mí en una nota que me hizo hace unos años en el Página 12, eh, y a mí me gustó mucho. Luciana es una gran creadora de frases, así que me pareció muy interesante el concepto y dentro de, digamos, de la música que yo vengo haciendo, donde en las, en las letras trato de disputar algunos lugares comunes de la cumbia como eh, que tiene letras muy machistas, misóginas, eh, que, que tiene letras que en general hablan del de amor romántico. Bueno, tratando de salirme de ahí, de poder desafiar un poco eh, esa realidad eh, tan constante en la cumbia y, y, y poder agregar al cancionero humildemente algunas otras, otras temáticas para que... Para que también se pueda elegir qué, uno, qué quiere uno escuchar y también qué quieren pasar los DJs, ¿no? Que eso también era algo que hablaba el otro día con, en una entrevista con, con un DJ que decía que se preguntaba a él mucho sobre, bueno, eh, qué hacer con esos temas que, que, que están buenísimos pero que las letras no, no están buenas eh, difundirlas, ¿no? Pensando siempre en que cuando escuchamos eh, música eh, las personas en general lo hacemos en nuestro cotidiano muchísimas horas por día eh, escuchamos música mientras caminamos por la calle mientras cocinamos mientras trabajamos entonces esos eh, mensajes eh, subliminales digamos que tienen las letras van creando una realidad que después terminan en algo que uno no sabe a cómo se llegó como, como es un femicidio no pero cuando nuestra realidad constante nos pasa frente a los ojos y, y y no reparamos en que las letras eh, hablan de cosas muy violentas en relación a los cuerpos de las mujeres, eh, bueno, ahí me parece que tenemos que empezar a, a poner en valor qué es lo que se dice en, en las letras de las canciones, ¿no? Eh, capaz que, no sé, uno una exposición de cuadros la ve una vez por año, o, o, o de fotos, como me parece que la música tiene una, una presencia en nuestras vidas muy enorme como para eh, dejarla pasar claro, y modifica eh, mucho más está todos los días, Tita está todos los días, muchas horas entonces tenemos que prestarle atención a ese eslabón de la cadena de la violencia ¿no? Muy por bien. eso, bueno, el disco tiene que ver con eso, con plantear algunas otras perspectivas eh, también hice un cambio de sonido yo soy muy geminiana, así que me gusta cambiar mucho El disco anterior, eh, Gladiadora, quise ir por un, un sonido más electrónico. Trabajé con el Chávez, que de eso, de la cumbia electrónica, sabe mucho. Ah, así que armé una banda que fue mixtura entre eh, un DJ set, digamos, pistas que se disparan, que tienen sonidos más sintéticos, más electrónicos, eh, mezclado con músicos y, y músicas en vivo. Muy bien, muy eh, bien. Eso estuvo bueno. A mí la verdad que eh, no, no me copó tanto en lo personal eh, tocar con pistas, tal vez porque soy un poco vieja escuela, eh, pero, pero estuvo bien, digamos, que además estuvo bien porque atravesar el matrismo con una banda grande era muy difícil, entonces también las pistas nos permitían poder seguir trabajando y reducir la cantidad de personas arriba del escenario. Perfecto. Eso, eso también fue una realidad. Bueno, ahí se te eh... ven las dotes también para producirte y sobrevivir. Este, eso habla de, de, una, de una capacidad de, de ¿cómo se dice? De, de, bueno, de recuperarte de semejante. Hablaste a la pasada, Tita, de macrismo, así que fueron cuatro años. Yo me, me parece que tenemos que luchar todos los días con la sensación de que está todo mal ahora, este, teniendo en cuenta que pasamos eso, ¿no? que lo atravesamos. ¿Quedó un sí. tendal además en el camino? Sí, la verdad que sí. Eh, y bueno, y también nada, la, la, la capacidad de ser flexible frente a las distintas realidades que vivimos, bueno, nos hacen poder continuar con lo que veníamos, ¿no? Que por ahí no es lo, lo mejor o lo que más nos gustaría, pero bueno, es la posibilidad de seguir, por ejemplo, trabajando. Pero bueno, ahora por suerte pude eh, volver a algo que me, me encanta, que es tocar con personas, <ríe> con personas eh, que, que estén tocando ahí en vivo. Así que armé en principio un power trio, eh, pensando, de, pensando estrictamente en lo que es un power trio de música del rock, digamos, ¿no? Batería, bajo y guitarra eléctrica. Eh, después me olvidé que me, había, me faltó contarme a mí, así que ahí ya era un cuarteto y por último agregué un guiro porque la, la cumbia sin guiro no, no caminaba así que ahí quedó un quinteto maravilloso con tres bailarinas más bueno, toda la puesta eh, en, en escena de VJ de y que acompaña lo que, lo que está ocurriendo contigo con el así controlador es. colgado, ¿no es cierto? sí, siempre Muy bien, muy bien, como la varita mágica, digamos, Tita. Este, Seguís sintiendo que te toca... Eh, ya nos despegamos un poquito de la etapa esta de la cuarentena, de la que no vamos a poder escaparnos, y a la que vamos a volver cuando termine esta frase. este ¿Cómo, se, ¿Cómo percibís los escenarios y los lugares por donde tenés que andar? Porque vos lo dijiste a la pasada, el territorio de varones, ¿no? la cumbia, toda la sensación esa y la repetición de todas esas letras y andar con un concepto tan distinto, los mismos escenarios, cómo, ¿cómo se sentía hasta hace poco mientras lo pudiste seguir haciendo? ¿Y si ha cambiado algo desde el principio, Tita? Bueno, obviamente que la pandemia... Eh, al sector de la cultura le pega muy fuerte, a la música en particular le pega muy fuerte. Eh, tal, tal es así que, por ejemplo, las plataformas eh, como Spotify tienen un 10% menos de, de clics, digamos, de, de escuchas de lo que tenían antes, porque la gente con el trabajo desde casa también está muy quemada con la computadora, entonces eh, escucha menos. Eso se traduce, a su vez, en que los artistas cobren menos, porque cuando uno escucha una canción en Spotify, después Spotify le, le paga a ese artista por, por las escuchas que tuvo. Entonces, además de no tener los shows en vivo, ocurre esto de no tener, eh, tener menos eh, escuchas en las plataformas virtuales. ¿no? Y a eso sumarle que ya antes de la pandemia las mujeres teníamos muchísimo menos eh, acceso a los escenarios que los varones, ¿sí? las mujeres y otras identidades. Eh, y esto, bueno, era, era lo que se venía charlando con el cupo femenino, claro. eh, para que pudiéramos tener la misma las mismas oportunidades ¿no? de estar eh, en los escenarios, en los festivales, o sea que obviamente esta situación nueva golpea mucho a la música, pero golpea mucho más a las músicas que ya venían con una desventaja, digamos. Claro, y, y teniendo que poner en evidencia esto como una necesidad, esto del cupo, la verdad es que cuando uno lo pensaba entre sonrisas y medio festejándolo, eh, en un paréntesis decía, pero... Es cierto que hubo, poner, que hubo que poner esto en discusión, ¿no es cierto? Porque muchos varones todavía seguían negando la necesidad de, de, de pelear por el cupo, de discutirlo, y hasta que se puso en evidencia en los números, ¿no? Este, bueno, parece que es lo directamente anterior a la, a la parte de la cuarentena, esto del cupo, sobre lo que te quería preguntar también, ¿cómo lo percibís? ¿Es un escalón o de acá en adelante se construye otro desafío, Tita? con lo del cupo en escenarios. Bueno, eh, a ver, lógicamente, bah, no sé si lógicamente, pero a mí en lo personal me, me encantaría que, que no hiciera falta el cupo, ¿no? que, que, se que se pusiera en valor el trabajo de, de las mujeres en la música sin la necesidad de que nadie esté marcando ahí, eh, marcándole a los productores que dicho sea de paso son en su gran, gran, gran mayoría varones, marcándoles que las mujeres también tenemos que formar parte de la escena. Eh, entonces, digo, como ideal, como, como utopía, me, me encantaría que no hiciera falta, ¿no? Pero me parece que, bueno, si, si no está esa preexposición, si de, del otro lado lo que vamos a escuchar es que las mujeres no están porque no tienen talento, eh, cuando... Claramente claro. podemos... Sí, cuando primero te podría nombrar 10.000 mujeres muy talentosas, pero además cuando hacemos una mirada eh, por encima, de, hasta te diré de cualquier género, a los varones se les permite, por ejemplo, cantar mucho peor que lo que se les permite a las mujeres. Nosotros tenemos cantantes varones cumbieros que cantan, que, que es un desastre, pero no tenemos cantantes mujeres en la cumbia que sean un desastre. Porque a las mujeres no se les permite lo mismo que se les permite a los varones. Entonces, que no me vengan a hablar de talento. Directamente. No, por... Claro, total. Porque la vara con la que se mide un varón, que, que solamente porque, qué sé yo, capaz que... Yo no, no le saco mérito. No estoy diciendo que lo, la única vara con la que hay que medir es si uno canta bien o canta mal. Pero ciertamente, como para ponerlo de ejemplo, de un ejemplo muy claro, te puedo nombrar un montón de varones de la cumbia y del rock también, que la verdad que no cantan dos notas seguidas, afinadas, eh, y que trabajan un montón. Sin embargo, te pones a ver las mujeres que, que están trabajando con, con la música y todas cantan tremendamente bien. Claro. Entonces, eh, la vara no es la misma con la que se mide. Eh, bueno, pero en, bueno, en tu caso, Tita, además hay como otro desafío que está adentro del estuche del, de toda esta, esta cosa a la que te subís, que es tener toda esa conceptualidad, hablar de feminismos y de diversidades, pero también estás tratando siempre de hacer bailar y de que haya goce en todo lo que sale del Keitar y de, y de donde estás parada. Sí, bueno, es un camino que a mí me gusta mucho, el de, el de militar el goce, eh, el disfrute, sobre todo, y la cumbia, bueno, tiene esa, ese andar, eh, que invita a pararse, bailar, seguir, atravesar las tristezas eh, del, de la mejor manera. Eh, así que... Copar para la mí, parada, copar la parada. Se me vino esa frase. Sí, copar la parada para frente mí, a la tristeza con la, con la cumbia abajo del brazo a cualquier parte. Sí, para mí es vital, lo aplico en mi vida y a mí me, me hace mucho bien eh, no olvidarme de, de luchar, pero no olvidarme de ser feliz. Eh, así que me parece que, que la lucha por el goce, por el deseo, es, eh, es, es mi bandera, ¿no? por lo menos ahora. Muy bien, muy bien. Y, te, y, y queremos más de eso, Tita. La verdad es que está muy bueno... Este, bailarte y este, sentir además que eh, todas esas capacidades de las que estabas hablando, de tus compañeras, no necesariamente compañeras de escenario, pero que son mujeres y que andan en ese mundo que tiene tanto olor a huevo, este, sentir que están todas esas capacidades de ahí y que en cualquier momento vamos a poder bailarlas. Tita, te estamos festejando, te agradecemos muchísimo este encuentro en la siesta que nos fue, en esta pequeña y humilde comunitaria de La Pampa en Radio Carmes, te agradecemos este rato y bueno, nada, te invito a que nos dejes si querés una reflexión, si querés vender algo, si querés decir, mirá, la fecha ya está, no sé es lo, que se, lo que se estila, pero <risa> una reflexión tuya para cerrar este encuentro estaría muy, muy bueno. Bueno, eh, dos cosas. En principio, invitarlos a, a todos, a todas, eh, a, a escuchar el nuevo material. Está en Spotify, está en YouTube, lo pueden escuchar de manera gratuita. Eh, así que, bueno, eh, dejo ahí la invitación. Y, por otro lado, me, me encantaría hacer una reflexión eh, un poco sobre eh, que los músicos eh, no estamos considerados trabajadores. No del todo, ¿no? Por eso cuando uno estudia música la gente te pregunta de qué vas a vivir, ¿no? De qué vas a trabajar. Y una cosa que vemos acá en Capital es que, por ejemplo, se tiene en cuenta a los runners, ¿no? Que son las personas que salen a, a correr, que no son deportistas profesionales, no son personas que trabajan del deporte y necesitan entrenarse, sino que son personas eh, comunes y corrientes que salen a correr, pero no se tiene en cuenta que los músicos necesitamos entrenar de la misma manera que ocurre con los deportistas, eh, los músicos necesitamos entrenar y uno de nuestros entrenamientos, o sea, uno puede entrenar solo con su instrumento, pero un gran entrenamiento que tenemos que hacer es poder eh, entrenar eh, con nuestra banda, ¿no? Ensayo. Poder, lo que se dice, ensayar. Tal cual. ¿no? Y que, para que cuando vuelva la posibilidad de tocar en vivo, podamos salir a tocar inmediatamente, porque si no, no vamos a poder subirnos a un escenario... Eh, vamos a tener un tiempo de ensayo porque necesitamos entrenar. Entonces ahí me gustaría poder mirar las prioridades de que los músicos y las músicas somos trabajadoras de la cultura eh, y que no puede estar la prioridad sobre eh, la necesidad de alguien de salir a correr cuando hay otras opciones como hacerte no sé, ejercicio virtual ¿No? sin embargo los músicos no podemos ensayar de manera virtual, no hay, no hay forma, ¿no? al margen de que estoy de acuerdo con respetar la cuarentena y todo, pero me, me parece interesante poder transmitirles eh, cuál es la realidad de los músicos, y que no es un capricho el querer juntarse a ensayar ni nada, y que sí me parece importante que se vea como parte del trabajo que hacemos, y que si se van a dar excepciones, se tenga en cuenta a los músicos, a los trabajadores de la música, eh, primero, antes de la necesidad de alguien solamente por salir a correr, cuando eso se puede eh, suplir de, de otras formas. Claro, y Digo, cuando, cuando, cuando no se vuelve una necesidad vital, digamos, nadie va a sufrir demasiado por no poder salir a comer, a correr, pero comer, por ejemplo, es una cosa que es bien, bien distinta y tiene que ver con el laburo de, de músicas y músicos. ¿Se entiende? No sé si te habías enterado, Tita, de lo de la tarjeta de apoyo alimentario para trabajadores de otras artes escénicas. Porque así como músicas y músicos, también hay actores, actrices, eh, titiriteras y titiriteros. Eh, creo que me estoy olvidando de algún grupito, pero ¿habías escuchado de la tarjeta esta de apoyo alimentario? Sí, sí, había escuchado. También hay subsidios para los músicos que eh, no estén cobrando la, la asignación del monotributo. Eh, también hubo subsidios para centros culturales, para, para un montón de espacios. Lo que pasa, lo, lo que yo siento que falta son políticas culturales que, que le permitan trabajar a los músicos así como le permiten trabajar al zapatero de la esquina. Tal cual. Eh, y que se puede, vos podés ir a comprar al chino eh, y mantener la distancia social eh, y por qué no podemos pensar en políticas que respeten el protocolo de distanciamiento pero que eh, dejen trabajar a los, a los músicos. No, sin romper el protocolo, no estoy diciendo llenar un teatro de gente, pero no puede ser que la única solución que tengamos sea recibir un subsidio... Eh, cuando otros ambientes están pudiendo trabajar y cuando ponele, están pensando desesperadamente en cómo va a volver el fútbol cuando el fútbol son todos millonarios. Sí, pero además este, la, la posibilidad de que vuelvan los jugadores a la cancha tampoco eh, incorpora la posibilidad de que vuelva el público, que es las personas que lo disfrutan a las tribunas, así que está bien lo que estás planteando y coincidimos bastante, yo tengo una mirada sobre el particular y lo vamos a, lo vamos a seguir indagando, Tita, esto tenemos, este, justo esta semana hay una secuencia, hay una entrevista que está parada, pero queremos hablar con este, representantes gremiales del mundo de los trabajadores de la, de la música. Tita, la verdad es que es un placer tenerte en la siesta que nos fue, y no sé, si pudiera darte a elegir, te preguntaría qué tema querés que nos vayamos, o no sé, pero me parece que está bueno que, que, que hubo suficiente. Y ahora tenemos tu número, Tita, así que no sé, cualquiera de estos días, otro ratito perdido de la siesta, ¿te parece? Sí. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bueno, este, gracias a vos y gracias por ser tan sencilla y accesible a, bueno, nada, a esto, a compartir un mate virtual si se quiere. Este, te manda un abrazo el equipo y el equipe. Y hasta pronto, que tengas buen resto de la jornada, Tita Print. Un abrazo enorme para ustedes. Abrazo. Bueno, ahí está, tenemos, te dije hoy temprano, había bomba atómica musical, pasó Tita Print en la siesta que nos fue, carajo.